Bueno, y ya tú sabes, aquí en Alto Calibre Radio Show, como siempre, lunes, miércoles y viernes, en vivo de 5 a 7, 24-7, sonando las canciones que a ti te gustan, ya tú sabes, solamente por una emisora. Oye, no es lo mismo que te cuenten una historia, hacer historia. Ya tú sabes, es el, el lema de nosotros aquí, de Alto Calibre Radio Show, como tampoco nosotros hablamos de los artistas, nosotros hablamos con los artistas y directamente desde Puerto Rico, desde el 787, ya tú sabes, el tocayo mío y no es Black Mal, simplemente Omar, lo único que su apellido es García. Omar García. ¿Qué es lo que hay, Omar? Dímelo, brazo, dímelo. Aquí súper contento de estar por fin en esta emisora, que yo sé que es la más caliente a nivel internacional, papá. Omar García desde Puerto Rico. Un abrazo para todo el mundo. Buena vibra. ¿Ya tú sabes aquí en Alto Calido Radio Show? Aquí tenemos a Omar García, muchos lo conocen como OGM, ya tú sabes, del dueto OGM y Gosli para los 90 con DJ Yadam, muchas cositas por ahí, ya tú sabes, si venimos desde el tiempo de atrás. Este, dímelo, Omar, Omar García, bueno, yo sabemos, ¿verdad? Que ahora es un nuevo año, una nueva era para ti ¿verdad? como solista porque siempre te habíamos conocido pues con el difunto Oakley pero cuéntame ¿qué es lo que te, cómo, ¿cómo es que sucedió esto y cómo es que se te da esto para irte tú como solista y firmar con la casa Wild Lion? Pues mira hace ya hace como casi una década brother, como 10 años que en verdad yo pues me alejé de todo lo que era la industria musical y me dediqué pues a hacer otras cositas, a trabajar como cualquier libro vecino y, a, y de, de, de, de paso pues me puse a trabajar en mi música. Tú sabes que cuando uno se retira a hacer música por placer, las cosas pues cambian mucho, de la manera de uno hacer las cosas, ya como uno no está vigilando exactamente, hacer una canción para sacarle la radio, ver qué está pasando, todo empieza a cambiar y se empieza a transformar y en esos 10 años también ya pues uno crece, uno es un adulto, yo tengo 30 años ya y uno uno pues, hay muchas cosas de cómo uno ve la vida y las cosas, pues que cambian. Todo esto pues yo lo puse en este disco, todo eso lo vamos a ver presente, tanto en el contenido como en la música. Entonces ya los pasados cinco años yo le empecé a dar forma de verdad como tal a lo que es el disco hoy en día. Eh, trabajé con Iván Gutiérrez de Cultura Profética, con el Mata y con Chamán, que es mi mano derecha, el Chamán que también viene de la vía Guardia. Este, y con ellos pues construí este bebé que tenemos aquí, eh, Guailayon siempre ha estado presente porque Elías es mi pana, tú sabes, desde Oricol Guerrero, desde Way Back, Way Back. Guailayón fue el primero que creyó en el proyecto y Guailayo se lo presentó a Warner Music Latina. Y entonces Warner Music Latina es quien me firma y quien lanza el disco a nivel internacional, pero Gailayon siempre pues, es parte de la familia y pues, produce dentro del proyecto. Oye, me dice que hace cinco años que ya tú venías trabajando en esto, pues te, te hago la pregunta, ¿verdad? Este, Omar García, porque. Eh, yo que te conozco ¿verdad? desde los 90 ya tú sabes, desde tiempos okay. atrás y no es ahora ¿verdad? Que tú vienes a sacar el disco. Tú dices que hace cinco años que tú vienes trabajando. ¿Qué te paró este, para tú sacar el disco? O si fue una disquera o si fue este, la misma gente de la industria, ¿verdad? Que siempre pues, se ponían entre medio y no querían que tú progresaras. ¿Qué fue lo que te paró durante esos cinco años que tú no sacaras el disco antes? Son muchas cosas. Yo creo que se podría contestar diciendo dos las anteriores. Hay un poquito de todo. Primero que nada, yo realmente al principio pues, no tenía ninguna prisa porque realmente ya yo estaba como poquito acostumbrado a vivir en el en el un cheque todos los jueves y de, sabes tranquilo ocho a 5 y a dormir tempranito este y realmente pues no tenía como que brisa entonces cuando cuando ya sentimos coño tenemos aquí un disco esto ya no es una colección de campeones ni nada esto es un disco que dijimos vamos a empezar pues por ahí a buscar con quién lo vamos a sacar, pues sabíamos de entrada que por, por, por las reacciones que ya habíamos tenido de la gente de la industria en Puerto Rico, pues no debíamos irnos necesariamente directo a las tiqueras a tradicionales de aquí de Puerto Rico, porque podíamos tener un poco de resistencia no era exactamente pues reggaetón? porque no era exactamente hip-hop? porque era difícil de clasificar? Hicimos el intento y le dimos la vuelta a la tijera en Estados Unidos y la recepción fue buena, pero también se les hace difícil entenderlo, dónde se clasificamos, porque el reggaetón está muy fuerte. Acuérdate que te estoy hablando, ya tú sabes, hace cinco años, cinco años, pero es que a nada competir esto con lo que está pasando, yo no sé cómo lo voy a mercadear. Así que le empezamos a hacer ajustes al disco. Eh, nunca se perdió la esencia, pero sí se tuvo que hacer unos años canción aquí, le añadimos una canción acá, habían canciones que les parecían demasiado fuertes, no se atrevían a comprometerse con el disco porque lo que estaban diciendo se compromete a la corporación, tú me entiendes. Y entonces empezamos a eliminar una cosita, meter otra, meter, tú sabes, y jugamos ese juego de balancear el proyecto un poco. Finalmente, nos tuvimos que mudar para allá como dos meses, Chamán y yo, con ellos, a poder trabajar todo esto, y ya estando allí, pues, Elías me, me, me dice que teníamos un show que showcase acá para presentárselo a Valle tiquera El presidente Warner Music Latina estaba ahí en primera fila, vio mi show, yo hice seis canciones, e inmediatamente me, me llamó, a la semana estaba en Miami de vuelta y aquí estamos, firmamos con Warner Music y la, la parte de, de que el disquero me viera y me firmara fue bien fácil, lo difícil fue todo anterior, porque okay, para que te den la de hacer un espectáculo en vivo a un disquebra en lugar de solamente llevarle un CD o lo que sea no es fácil o sea que gracias a Elías de León se me dio esa oportunidad y, eh, y Ñigo Zavala presidente de la Emisión Latina pues ya no tienes filmó y aquí estamos. Oye, Marc García, te pregunto, ¿verdad? Porque tú dices que esa fue la parte más difícil, tú sabes, no llevar un disco compacto a la disquera, sino de que te vea en vivo. Tú fuiste solo con un dj o tú fuiste ya como tú estás, este, activo ahora mente con la banda y todo. Pues yo estoy haciendo, en verdad, los shows de diferentes maneras y en aquel momento, en aquel momento sí era con DJ, pero había unas intervenciones teatrales bien gufiadas, tú sabes, habían, pasaban unas cosas, ...dramática... ...que de momento entraba... ...interactuaba conmigo... ...yo arranqué... ...en un spoken word... ...directamente desde el público... ...o sea... ...lo mantenemos bien dinámico... precisamente... ...ahora mismo... ...lo que por ejemplo... ...en los últimos dos shows... ...que estamos haciendo... ...es más electrónico... ...y audiovisual... ...en los shows que estuvimos haciendo... Estábamos haciendo esa interpretación un poquito más rock and roll con la banda, con Navidad el de Iba Nativa, con un par de gente, tú sabes, y le metíamos hasta percusión mediterránea y nos inventamos y cambiamos de show a show. Pero ahora el show lo estoy haciendo un poco más electrónico, con DJ, con algunas intervenciones, con baile, vivo y con imágenes. Las imágenes están narrando exactamente lo que yo estoy diciendo, así que es un show audiovisual súper interesante, súper diferente que queremos ya que la gente vaya escuchando exactamente lo que, van, lo que van a escuchar en el disco y aunque en el disco hay muchas cosas vivas, desde bajo y de guitarra hasta trombones y percusión eh, la base del disco es electrónica y tú sabes, para interpretar un disco electrónico a veces tú tratas de interpretarlo con una banda y nunca va a sonar como suena en el disco y yo quiero que la gente vaya escuchando ya lo que está en el disco, tú sabes Oye, Omar García, perdona que te... ¿verdad? por la comparación que voy a hacer ahora pero... Cuando salió Calle 13, este, la, te hago la pregunta porque sale Calle 13 a reducir, ¿verdad? Viene, van y saca el disco. Ahora mismito, pues tú dices, al igual que yo, porque soy pana de Elías, de Elías de White Lion. Elías, oye tu disco. Oye tu disco, obviamente pues ya vio el efecto que hizo Calle 13 con su disco, ¿verdad? Que eh, pues vamos a decirlo, algo loco en cuestión de reggaetón, de hip hop y, y par de funciones por ahí y dicen contra, yo creo que Mar García pues puede pegar y por eso es quiere hacer la oferta. Creo yo, ¿verdad? Este, es así que sucede o, o ya el hombre pues tenía algo en mente contigo. Fíjate, o sea, la verdad es que no fue así porque. Cuando yo voy a donde Elías, él, él tenía en las manos las primeras cuatro canciones que Eduardo y René había, le habían llevado, pero él todavía no estaban ni filmados con Wailaio. Eh, yo recuerdo que ahí es que yo conozco a René por primera vez, él escucho lo que yo llevaba haciendo el disco, que ya yo tenía un disco entero en aquel momento, lo que pasa es que se ha ido transformando. Él, él lo escuchó, compartido, me hicieron fama desde aquel momento. Lo mío no salió antes que lo de René, porque realmente por lo que te dije, porque cuando Wailaio se va a linkear con otra que tenga la exposición como es pues realmente las disqueras no entienden dónde clasificarme. acuérdate que René que es mi pana mi brother René mezcló el dembow y mezcló lo Es un poquito más fácil al principio porque pues se vale todo y atrévete por ejemplo tenían el dembow el rich girl o cualquier otro tú sabes por debajo presentando más proyectos en un principio precisamente yo iba a salir con la misma disquera que luego siguió René nosotros teníamos un negocio ya con Sony también que no se dio por cosas de la vida por nada malo. yo quedé muy de buenas con ellos pero no se pudo dar y terminamos en Warner eh, lo que sí es que me he encontrado desde un reportaje que vi en ellos de música hasta entrevistas que me han hecho en otros periódicos O incluso han dicho esto que es totalmente falso hay gente que que nos compara por el simple hecho de que tenemos tal vez una forma distinta de decir las cosas como estamos acostumbrados a escucharlo en los banos porque no es puro reggaetón porque no es puro hip hop pero realmente yo te digo eh, si si hay, si, algún, si alguien se quiere enterar de la contestación de esta pregunta pueden buscarlo en youtube pueden buscarlo en donde quieran renesta por ahí también Y verán que no les estoy mintiendo cuando les digo que lo que hay es buena vibra entre nosotros dos. Qué bueno, bro, eso me alegra, ¿verdad? Porque mucha gente pues le gusta tirar la mala, ¿verdad? Y quisiera pues a lo mejor verlos a ustedes guerreando Omar García junto a René de Residente Calle 13. Así que es bueno saberlo, ¿verdad? Por aquí por Cali, el Toca y Radio Show, que por lo menos están las cosas bien. Y ya tú sabes, son panas, panas, panas. Tú y él. Oye, este Omar García, ¿para cuándo ya la gente o por dónde la gente? Porque tengo enterado, perdón, que ya pues pueden conseguir el CD de Omar García por ahí, pero está físicamente en las tiendas o la pueden conseguir solamente por internet a los que llegan en otros países. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, pues ya arranco en las tiendas en Puerto Rico y en Estados Unidos, en todas las tiendas de disco conocidas, tú sabes, pues, las grandes.. al o a cualquiera de los otros dos que les mencioné ahí tienen un botoncito que lo aprietan y pueden ir a la tienda de iTunes inmediatamente y incluso en iTunes hay dos canciones que no están en el disco físicamente así que si quieren ya saben que por ahí lo pueden conseguir ya tú sabes esos son los extra extra extra extra extra de los CD verdad Pero, cuando no viene físicamente este o malе Eh, número para contrataciones, ¿verdad? Porque sabemos que muchos países nos escuchan a través de, de Latinoamérica y quisieran contratar eh, a lo mejor tus servicios. Este, ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Claro que sí, claro que sí. Con LAG Entertainment pueden llamar al 786-269-4388. 786-269-4388. 24 7 a 247, cualquier hora el día de la semana ahí los van a atender y ya tú sabes que estamos locos por llegarle a tu tierrita cualquiera que sea ya tú sabes bro por aquí por alto calibre radio show nada más y nada menos que desde puerto rico omar garcía bro así que bueno omar gracias por estar aquí con nosotros mi hermano quiero que presente ya tú sabes este gran tema quién soy yo sé quién yo soy pero ya tú sabes yo también sé quién Hasta. tú eres pero quisiera que tú presentaras el tema ya tú sabes quién soy por aquí por alto calibre y show para todo tu radio escucha es así blaco gracias por Lo estás escuchando aquí, Alto Calibre, número uno en tu radio. Este es Omar García y les presento mi primer sencillo del disco, ¿Quién ¿Quién soy? Muy pop para el hip muy hip para la radio, muy muy pop al rock, so fuck the rapper, Que del cobarde, no se escribe nada. Cazador, le da cualquiera la manada. Muy pop para el hip hop, muy hip -hop, para la radio, en rock muy pop al rock, so pocket drop, es como quiera Que del cobarde, no se escribe nada, no se escribe nada. Nah, no Recibe una bendición, camarada, porque temer nada, querer no es malvada. La intención, pero la dirección que busco, puede incluir algún movimiento brusco. No ni un king de bling No es un ring the box O noticiero Fox Pa' tanta mentira Este no aspira a ser Player penmaton O la próxima sensación Del reggaeton Been there, done that Como el no sé caminar este motor, yo me dispongo a derramar songo, algo fresco, fresco, protesto y propongo y no me descompongo por presiones, sé muy bien que habrá el millón de opiniones, pero no te ofendas porque no soy un m porque tengo la mente en otro lado, que estoy guillado de intelectual por lo de la poesía, será otro cuasi comunista que vende la rebeldía, que no, no es real por lo de la melodía rapea, pero escuchazo de estereo todavía, puñeta, y malgacía, un servidor que como me decían hace años oh a yeah, UGM y el que me conocía sabe que con 17 años si quería me llevaba enredado a la mayoría pero yo en la muy mía. Muy hermano pa'l pop muy pop, para el hip hop, muy hip hop, para la radio en Puerto Rock, muy poca love, so pocket drop es como quiera chamán, que del cobarde no se escribe nada, el cazador le da cualquiera en la manada. Muy hermano pa'l pop muy pop, para el hip hop, muy hip hop, para la radio en Puerto Rock, muy poca love, so pocket drop es como quiera chamán, que del cobarde no se escribe nada, nah, no se escribe nada. Me desmayo si algo nuevo no hago, pues cada vez que Prendo el radio encima, casi me cago. Y no es cuestión de estar en contra de nadie, de género alguno, sino a favor de uno mismo, de lo suyo. A pesar del cinismo del murmullo, rompiendo marullo, un bote con pocos remos. Pero si creemos lo vemos, ahí vamos. Y anticipamos que luego del lanzamiento del disco del movimiento, barisco azotará con cuernos y colas. Aquel que le llame whack porque no cargo pistola, porque no compito en quien tiene más grande la bola. Porque hablo de amor y sonrisa, estoy metiéndome rolas, porque hablo de verdad y mentira como arena y ola. El tipo está loco, ni un poco de fronteo no le meto. Detta perreo, es más, casi no rima con E.O. Ni en el video sale contando cash, canta con Sylvia Resage. Tiene que haber algo raro en el stash ¿Qué se estará metiendo? No entiendo dónde ha estado viviendo Este tipo no sabe qué es lo que ha estado vendiendo Ni G-string va al mainstream, ni el oso blanco, ni Sing, Sing en su resumen. Tú ve, tipo está al revés Yo no quepo en la mirada, chica No me suscribo a tu purísimo sermón Solo puedo ser yo mismo Solo puedo ser muy Quien rap soy Muy pop, muy pop, para el hip -hop, Muy hip -hop, para la radio en Rock Muy love, so pocket drop it, como quiera, chamar, Que del cobarde no se escribe nada El cazador le da cualquiera en la manada Capano para el pop, muy pop, para el hip hop Muy hip -hop, para la radio en Rock Muy love, so pocket drop it, como quiera, chamar, Que del cobarde no se escribe nada nah, No se escribe nada Cada cual es la suya Si es poco a poco que se hace alboroto Llámeme puya Esto es ser salmón Como dice Fopé, contracorriente Hace un boquete en la roca Una gota insistente Y conmigo cuente para esa tarea Créame Que la ambigüedad lleva una cara fea Yo represento lo que soy Donde sea Baje o suba la marea Cayendo de una azotea O con la cara en la brea Uno se bandea Como crea posible en Odissea, todo para bien sea, para, para bien, para bien sea Así que recibe mi bendición de corazón Perdón si te apreté un botón con esta canción No fue mi intención, es que pienso en voz alta Y tengo déficit de atención, hasta aquí mi intervención Esto es con algo que te mueve Algo para que lo bajes y contigo te lo lleves Espero que tu mente con esto se eleve Porque en realidad yo no sé por qué nadie se atreve porque nadie se atreva a hacer lo que le sostiene